Décimo séptimo. Un hombre vino al mensajero de Dios el dijo, oh mensajero de Dios, ¿quién es el más derecho de las personas con el bien de mis compañeros? Tu madre, dijo. Él dijo, entonces ¿quién? Él dijo, tu madre. Él dijo, entonces, ¿quién dijo, tu madre? Él dijo, entonces ¿quién?